Presidente del bloque de la UCR Poli Alto aguirre ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Juan Pablo? Buen día. Bien, acá estamos, este movidos por las noticias que, que van van y vienen a todo nivel. Y, y te convocamos para hablar de esta ocurrencia que han tenido de presentar un, un proyecto al que han... No sé si ustedes mismos o por ahí se, de, las cosas se bautizan después como Narcotest. Eh, contanos, ¿por qué eh. surgió esto? A ver, este eh, vos lo llamaste narcotés, pero en realidad es un uno de los requisitos más que se le pide a aquellos que van a ingresar o permanencia o van a tener permanencia en distintos niveles superiores tanto políticos como de funcionarios. Esto es algo que se está dando Juan Pablo en distintas provincias, por sí. ejemplo, de distinto de color político. A ver, Santa Fe ya lo tiene por ley, eh, San Luis por decreto del gobernador Neuquén ya lo tiene por ley, eh, en Córdoba está, en Jujuy está, y hay varios proyectos en distintas provincias. ¿Qué es lo que se establece? Cuando vos ingresás a la función en determinado grado jerárquico, te piden una serie de estudios certificados, por ejemplo, que tengas el cumplimiento de la cuota alimentaria, que no tengas antecedentes penales, eh, todo tipo de, de estudios clínicos, ¿no es cierto? Y es agregar a, a, a esos requisitos... Eh, el requisito este de que, eh, bueno, te dé negativo en el consumo de drogas ilegales. Uh -huh. eh, en función de eso, eh, presentamos el proyecto en la Cámara, eh, siete diputados somos los autores de este proyecto, los alcances eh, van tanto a integrantes del Poder Ejecutivo, como del Poder Legislativo, como del Poder Judicial en distintas jerarquías, lógicamente no es la, la totalidad, pero sí sí a quienes tienen grado de responsabilidad, ya sea en la sanción de, de las leyes de, quienes, de quien te habla, eh, quienes tienen que ejecutar y quienes tienen que juzgar. La autoridad de aplicación que se ha puesto para dar cumplimiento a esto es el Ministerio de Salud, y con una comisión fiscalizadora a efecto de que se le dé cumplimiento con integrantes tanto ya sea del colegio médico, de la universidad, del Superior Tribunal de Justicia, uno de la Cámara de Diputados y uno del, del Poder Ejecutivo. En función de eso, eh, establecimos el procedimiento. También quiero aclararte que esto es eh, es un proyecto de ley, ¿no es cierto? Que claro. recién, recién, eh, te digo para aclarar porque eh, por ahí he recibido algún llamado, ¡che, pum, No, esto es un proyecto de ley que recién ingresa a la Cámara, que tiene que girar a comisión, que puede ser modificado o no. En otras provincias apuntan puntualmente a veces a, a, a la policía, nada más hemos visto caso de Córdoba, eh, por el tema de, de quiénes usan armas, quiénes no usan armas. Pero bueno... Eh, es empezar a dar el debate incorporar un requisito más a aquellos que van a estar en la función. Y, y Poli, te consulto primero por, por la cuestión política. Es, los siete firmantes y las siete firmantes son una nueva alianza, si se quiere, porque coinciden, son los diputados que quedaron marcados como ultra opositores después de lo de Medanito. ¿Qué, qué se ha generado ahí, una, una nueva buena onda? ¿Cómo es? Mira en realidad justo por ahí se fue dando entre el, el, el proceso de Medanito fue cuando empezamos a hablar este proyecto eh, estábamos en contacto con eso y también hubo un, un proyecto que ha presentado la, la diputada Viara del narcomenudeo eh, en función de eso eh, nosotros lo que quisimos empezar a charlar y surgió la idea y lo presentamos es, es así Eh, viendo los antecedentes de otras provincias porque esto eh, quiero aclarar ayer lo, lo hablaba con un colega tuyo con pablo no es no es una idea que surge solamente de acá de la pampa que va a ser el único lugar seguramente van a ser más las provincias y va a terminar estando en, en, en todas las provincias de, de nuestro país ya como te decía hay provincia cual no tienen... el poli eh, digamos eso <ríe> y, y, y, sí. y qué tiene que ver que tiene el hecho de que estén en otras provincias y no lo hace ni no, mejor no, bueno, ni peor. Requisitos justamente que sí. se están estableciendo en base a, a la lucha contra el narcotráfico, ¿no es cierto? Aquellas personas Y a vos que... te parece eh, sinceramente, eh, ¿te parece que, que esto incidiría contra el narcotráfico? Supongamos, Yo... mañana mañana hacen los análisis. A Tony Curciarello, ministro de conectividad y modernización, eh, no, no, le, le da no, positivo no, de no, le da no, positivo, no, de, no, le da no, positivo no, de marihuana. No, Supongamos, eh, ¿qué qué hacemos? Tienen tiene los grados de responsabilidad y, sí. y no pueden estar, eh, desde mi punto de vista, por eso presento el proyecto, a lo mejor vos estás de acuerdo, yo creo que no pueden estar bajo efectos de cocaína, de éxtasis, de, de otro tipo de drogas que a lo mejor alteren sus conductas eh, personales o no puedan estar en su sano juicio al momento de decidir. o eh, Creo que tiene que ver y que no tenga Pero, ningún tipo de... Eh, sí. De connivencia, de connivencia con ningún sector narco ni nada de esto, porque si no, lógicamente, se está consiguiendo drogas ilegales, las está consiguiendo por algún mecanismo ilegal también. Eh, digo, digo es, es, estaría cumpliendo... O no, cumpliendo, o no, ¿eh? O no, bueno. Yo, esto habla de, de drogas ilegales. ¿no? Y, drogas y, ilegales y, ¿Y no te preocupan eh, los efectos que puedan tener a veces las drogas legales que los especialistas en salud mental incluso señalan como más dañinas en esta época de la humanidad? Esto esto estamos... A ver, Juan Pablo, esto es un proyecto que estamos ingresando solamente como un requisito previo de eso. Sí, Después, sí. Si estamos... No, pero a mí Después, me cuesta entender, Poli, y... que, que pongamos esto, a ver, de, de verdad, con, con total sinceridad, que pongamos... Sí. Eh, primero que si es un análisis de una vez en el ingreso, cualquiera puede ese día estar limpio y ser un drogadicto el resto de, del año por ejemplo y tiene aparte está el procedimiento establecido claro pero y además que lo pongamos al nivel de eh, el antecedente penal o de no pagar la cuota alimentaria que sí me parecen cuestiones socialmente eh, reprochables la verdad es que si una persona puede eh, se fumó un porro o, o, o, o consume cocaína en situaciones de que no genera un daño social. No, no le veo no le Yo veo porque por qué... si tiene sus, sus eh, facultades mentales alteradas por alguna intoxicación, no, está por bien. Lo que sea, está Si sí, eh, justo tiene... va a firmar el decreto cuando está, qué sé yo, está dado vuelta, no. Pero... O, o que sea, ¿me entendés? Puede generar un gran perjuicio y después generan inconveniente Vos sabés que es muy difícil volver las cosas para atrás. ¿Vos sabés también eh... que hemos tenido funcionarios con facultades mentales alteradas que han tomado decisiones y quizá no, no, no consumían droga o tenían un discurso contra la droga? O sea... pues... Está. Yo lo que te digo, esto es un proyecto, no, no quiero entrar a, a debatir otras cuestiones, nosotros consideramos que sí y es algo que, que se viene y tiene que ser un compromiso de, creo, de, de, de, de, de quienes estamos ejerciendo la, la función y que la gente nos ha elegido. ...de poder dar eh, eh, el ejemplo en ese sentido... ...que al momento de estar sancionando leyes, como te decía... ...al momento de la firma de un decreto, resoluciones, lo que sea... ...uno esté en, en, el, en uso pleno de sus facultades. Después todo el resto es cierto... ...lo, lo hemos hablado con algunos diputados también... ...que, que me planteaban ayer... Eh, hablábamos de, de, de ...me hablaban de medicamentos, etcétera... ...pero bueno, eh, esto es un proyecto para debatirlo... ...justamente entra a comisión, no ha llegado ni al recinto... Y, y ver si tiene algún error, para eso están las comisiones, se corregirá si no tiene error, irá por esa vía y habrá que ver las mayorías si se construyen para claro, que salga la ley. Claro. Es una propuesta que nosotros hacemos a, a, en la Cámara y, y habrá que ver qué es lo que lo que se resuelve y qué es lo que la mayoría sostiene. Bien, eh, lo eh. que sí también, eh, por supuesto que, que el narcotráfico es un problema, el consumo de droga, insisto, es esto, esto no está... lo va no lo va a solucionar y también Pablo, hay un abordaje que ustedes han decidido con este proyecto que es desde la cuestión más policíaca y vigilante que desde otro costado. No, no Juan Pablo, todos tenemos o amigos o familiares o vecinos y sabemos el sufrimiento que pasa cuando eh a, a, algún a, alguien o un conocido, lo que sea, cae en la enfermedad. Sí, sí, sí. Y, y, y, y cómo afecta a toda la familia y destruye a la a, a, muchas veces a la familia y todo lo que genera. Entonces, creo que por lo menos eh, tiene, tienen que tomar las decisiones, tienen que demostrar que no que, que ellos al momento de tomar las decisiones no están influenciados. Vos imaginate, eh, creo que hoy en la sociedad sabemos que es... es está considerado una enfermedad, es una adicción, y, y realmente genera muchos perjuicios. Bueno, tratar de dar a la lucha es un elemento más, creo que lo que peor podemos hacer, Juan Pablo, es no debatir, no discutir, eh, dejar todo bajo la alfombra, y creo que son temas que hay que debatirlo y para eso nos han elegido, para que nosotros planteemos a la sociedad. Después hay muchos proyectos que presentamos y no salen, bueno, Pero nosotros estamos planteando porque son cuestiones que se han hablado, que se han planteado y, y, y recogemos las inquietudes que nos dicen por lo menos muchos vecinos. Uh -huh. Bien. Poli, Bien. te cambio un poco de tema. Eh, ¿Pudieron hacer la reunión de bloque que se estaban debiendo después de la fractura que se generó con Medanito? Mirá, no reunión de bloque, pero ayer yo tuve reunión, estuvimos eh, cinco diputados, estuvimos en el Comité Capital... Eh, y estuvimos intercambiando informando a los afiliados, vecinos que se habían acercado, explicando toda la situación hasta ahí no, ¿Eh? Eh, sí, eh, sí, eh. sí, estuvimos estuvimos anoche, te digo cinco, faltaron dos que estaban en, en otro comité dando la, las explicaciones también. Uh -huh. En otro comité como en, en General Pico ah, la... ah, está bien. Ya, a, sí. ahora hay que aclarar todo con, con, con tantos saltimbanques idas y venidas de los sectores no, políticos bueno, me decía es, otro comité y ya bueno, pienso no, no, en el comité de General Pico nosotros bien. estuvimos en Santa Rosa está bien, eh. y escúchame Poli eh, en algún momento cuando pasó eso hasta hasta se sacudió la posibilidad de tu renuncia yo no sé si hubo eh, en algún momento de enojo, lo tiraste o no pero ¿Eso quedó desactivado? ¿Crees que se van a cicatrizar esas heridas? Nosotros ahora estamos en un proceso electoral, estamos trabajando para nuestro candidato que es Federico Guidugli, uh -huh. eh, estamos empezando a, a, a organizar, a transmitir y acompañar a nuestro candidato. Así que esa es la prioridad hoy por hoy y, y es en el camino que estamos los siete diputados. bien. Te pido, al margen de todo esto, una, una opinión sobre los últimos movimientos económicos o financieros, más bien, del Gobierno Nacional. En concreto, eh, el anuncio de retenciones es cero de manera transitoria y esta visita a Donald Trump. ¿Qué, qué ves? y A ver, respecto de las retenciones, es algo que viene que, que solicitando desde hace rato el, el sector, así que así sea transitoria, Eh, que se le baje los impuestos nosotros estamos a favor de todas las bajas de impuestos ¿eh? Eh, me parece una buena medida lástima que sea transitoria eh, compa comparto lo que han dicho los los sectores que, que piden más y respecto de, de, de, el, de la reunión con el presidente es, es una reunión que tiene que tener ha ido a buscar apoyo sin duda a, a Estados Unidos eh, no es un apoyo menor Juan Pablo porque visto está... Uno veía una semana atrás y veía una, una situación de turbulencia, uno parecía que se venía una corrida y ahora uno ve una situación donde se han calmado eh, las aguas, ¿no es cierto? Así que eso es lo que te puedo decir. Hay que ver qué es lo que pasa siempre después. Con el correr del tiempo vamos, vamos a ver cómo va a terminar la situación. ¿Y ves el endeudamiento como...? ¿La única salida? No, no, no, no, yo creo que... Porque pareciera, que... Eh, a ver, eh, esto en ah. general los analistas lo plantean eh, casi de modo unánime, independientemente de la mirada en la que se paren, da la sensación de que todo lo que el gobierno está haciendo es como para sostener el precio del dólar y la tranquilidad relativa de los mercados a, hasta el 26 de octubre, pero vos descubrís que hay un plan detrás de eso... No. Yo digo, nosotros tenemos un país marav maravilloso, Juan Pablo. Tenemos un vaca muerta que dicen que va a generar prácticamente la misma riqueza que el campo, que ha sido la, la, la, lo que ha movido la economía de nuestro país siempre. Eh, hay recursos mineros, eh, nuevas energías. Bueno, ojalá que despeguemos el gobierno que esté, Juan Pablo, porque tenemos un país rico y gobierno tras gobierno cada vez las condiciones de la sociedad empiezan van estando peor y, y va aumentando el número de pobres, así que eh, esperemos que le vaya bien. Yo no, yo no le deseo mal nunca a ningún gobierno, ¿tá? no le deseo mal gobierno, puedo estar en algunas cuestiones a favor y en otras en contra, pero eh, cuando vienen las corridas, vos sabés lo que pasa con las corridas, vos sabés muchas veces lo que pasa con, con las devaluaciones abruptas, sí, sí hay mucha gente que... que Perjudican que se... a los sectores menos... menos favoreible obviamente eh, entonces dejemos un poco yo en, en mi caso no quiero hacer futurología eh, a mí no, no me gustaría ver cómo cómo evoluciona la o sea, la gente la gente que lo votó al presidente eh, ha sido bastante claro él siempre que ha hablado entonces yo creo que tiene un, un electorado No sé cuántos serán. ¿Quién decía ley que ha sido claro? ha sido claro con el electorado, sí, a ver, después está en que uno no comparta o no, ¿me entendés? Muchas de las medidas. Pero yo creo que fue el primer presidente que decía que iba a aplicar una motosierra y, y fue acompañado, ¿me ¿entendés? En, en otro contexto Juan Pablo Bosch es una persona que has analizado siempre política. Creo que no se hubiera que, que no hubiera pasado que nos hubiera pasado una situación así, así que habrá que ver, yo creo que está bien achicar el déficit, sí está bien, es malo, cuando vos gastás más de lo que entra siempre es malo, mm. eh, en tu casa, en un negocio, en, en todo, porque llega un momento que el agujero no lo puede tapar, que es lo que dicen que ahora sería distinto a, a, a otros momentos, habrá que ver, eh, no soy especialista en economía, no, eh, Sí la sigo y, y me interesa, pero no, muchas veces me superan. Porque uno ve que en una semana eh, todos los economistas dicen una cosa y a la otra semana dicen otra, ¿viste? Sí, sí. Ha dejado de ser una ciencia exacta. Nunca lo Exacto. fue. Sí, che, Poli, sí. eh, ¿entra al Congreso Guidugli? Sí, sí, no tengo duda. Eh, va a ser una elección de de tercio, como se está planteando. Creo que el radicalismo... Eh, tiene su raigambre en la provincia de La Pampa, eh, siempre se ha tenido coherencia en su accionar, y creo que, que los pampeanos van a estar acompañando a Federico. Bueno, muchas gracias por el contacto, no, y si no, querés agregar algo más, el, el micrófono está no, abierto. disculpa salí de la comisión unos minutos, porque estamos justo con, con juicio por jurado, que, que es un tema muy interesante, a que sí. en otro momento podamos hacer alguna entrevista. Bien, ¿Eh? dale, gracias. Un abrazo. Poliato aguirre jefe de la bancada radical, que eh, es uno de los que ha presentado este proyecto del que hablábamos ayer, en medio de, de las, las cuestiones que pasan más serias, más de verdad, más impactantes sobre nuestra vida cotidiana, eh, siete legisladores y legisladoras, los ultra opositores, han tenido la ocurrencia de presentar la realización de un narcotest a funcionarios. Desde el gobernador hasta las jerarquías policiales pasando por todos por los organismos descentralizados y demás, eh, sería un día tienen que hacer un examen que demuestre que no no consumieron una droga ilegal, y si consumieron, ¿qué? Y bueno, hasta la cesantía prevé el proyecto.